Una de las ciudades de la provincia de La Pampa que tuvo que regresar a fase 1 es eh, la ciudad de General Pico. Estamos en comunicación con la Intendenta, eh, Fernanda Alonso. Fernanda, Pablo Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Fernanda, a ver, contanos cuál es la situación eh, de General Pico, epidemiológica sobre todo, eh, a, a esta hora. Mira, hasta anoche, muy tarde, que estuvimos en contacto con el equipo eh, de salud pública, teníamos 18 casos positivos, más uno que corresponde a, a la localidad de Intendente Alvear, que está enterrado aquí en, en nuestra ciudad, por eso se habla siempre de 19. Mm -hmm. eh, estos son situaciones que, que, por suerte, todavía podemos eh, conocerse un nexo epidemiológico, ...que tiene que ver con el brote de Catriló, entonces nos da eh, alguna algún manto de tranquilidad... ...que aún podemos vivir como localidad, que es esto de que no tenemos circulación viral. Eh, el estado de salud de la gente en general es, es buena, es estable, son leves... ...a excepto de, de una persona que está internada en estado crítico... Y, y bueno, lo que hemos hecho nosotros desde el ámbito municipal es acompañar en la búsqueda de contactos para lograr ese bloqueo de, de contagio eh, lo antes que se pueda a fin de hacer un corte definitivo de la propagación del virus. Sí. Eh, ha sido una tarea que nos llevó todo el fin de semana en, en, en la detección de contactos y a medida que se iban conociendo los, los resultados de, de situaciones positivas, eh, automáticamente eh, nos poníamos a trabajar en eso, y, y digo, a, nos poníamos porque no solo lo hace el equipo de salud pública, sino también lo acompañamos desde el ámbito municipal, porque entendemos que es una tarea que, que, la que podemos realmente acompañar. Sí. Así que bueno, expectantes también de resultados, porque todo el tiempo se siguen haciendo hisopados, así sí. que... Es una realidad que puede cambiar eh, minuto a minuto. Claro. Eh, todos decían que el virus iba a llegar. Bueno, finalmente llegó. ¿Cómo, cómo fue la reacción ahí de, del piquense, la piquense eh, en general? La verdad es cierto lo que vos decís. Todos decíamos, me incluyo, que el virus iba a llegar. Uh -huh. Pero teníamos en el fondo esa esperanza de que la Pampa sí. pueda seguir. Podía seguir disfrutando de, de, de esa fase 5, donde teníamos una libertad, si bien tienen ciertas restricciones, tú en algunos, eh, algunas actividades económicas, eh, en tantas otras no, ¿no? Mm. Y, y, y hoy, o sea, de, de momento a otro, en dos horas tomamos la definición de volver a fase 1, donde me informa el gobernador de, de los casos positivos, donde eh, automáticamente... Eh, redacta, firma el decreto, me notifica o sea, realmente cambió eh, rotundamente la realidad de Pico y, y obviamente las y los ciudadanos eh, que, que estábamos con un yo en ese momento estoy eh, andando por la ciudad ah. y yo es el Pico que estamos acostumbrados a un martes a las 8 y media de la mañana sí. la verdad es que es una ciudad totalmente eh, diferente viste quieta sí. Eh, es la única forma también eh, de, de controlarlo, eh. aislarse, eh, lamentablemente no queda otra, eh, es así. Totalmente convencida y, y, y cuesta un montón en aquellas personas que, que, que viven el día a día, que son las que más eh, esfuerzo hacen y más impacto económico tienen, porque eh, hay mucha gente en nuestra ciudad, como en las demás también, las demás de La Pampa, que tienen el hábito de, de trabajar y, y de poder traer sus ingresos eh, diariamente y de esa manera resolver eh, todos sus problemas. Y hoy eso no es posible porque estamos impedidos y, y, y tenemos restricciones en algunas actividades económicas y eso eh, también angustia muchísimo eh, el no saber los tiempos, el no saber... Eh, bueno, ¿qué, qué, qué puede pasar mañana, eh, hasta cuándo va a durar esto, bueno, toda esta incertidumbre eh, descoloca a todo el mundo. Pero bueno, eh, como vos decís, convencidos de que se tiene que quedar quieta la ciudad por unos días, eso nos permite trabajar eficientemente desde el ámbito de la salud y, y lo antes que se pueda volver a, a una normalidad eh, bueno, como todos dicen, ¿no? que nunca va a ser la normalidad de siempre. Claro. Acá en la ciudad de Santa Rosa tenemos un grupo de comerciantes que está reclamando abrir a toda costa, volver a fase 5. Eh, ¿Cuál es la realidad allá del sector en General Pico? Mirá, eh, la realidad desde lo económico es la misma, ¿no? el impacto es fuerte eh, y, y, y obviamente hay gente que está eh, a favor de... Y, y entiende y acompaña la necesidad de tener que, que sostener esta fase 1 por un tiempo hasta tanto eh, recobremos eh, cierta tranquilidad en lo que respecta a la propagación del virus. Después, eh, sí, hay sectores que no, que no, no, no, no piensan de la misma manera eh, y, que, y que reclaman eh, la posibilidad de abrir, pero tiene que ver puntualmente con eso, no... No estábamos hablando de, de, de un grupo anti-cuarentena, no. la verdad es que es otro posicionamiento. Eh, ayer han dialogado a instancias de... de, de, de, de, de ayer han hecho un, un, una comunicación virtual entre ellos donde charlaron este tema y, bueno, y hacen el planteo de que eh, se revea la posibilidad de volver a abrir y, o por lo menos de, de, de hacer venta online y entrega delivery. Ah. en lo que respecta a los eh, rubros que no son esenciales. Y, y bueno, y esto lo plantearon, obviamente yo se lo había trasladado al gobernador el día sábado, que había estado en comunicación, bueno, en realidad estoy en comunicación todos los días, y eh, ayer mismo el gobernador se, se comunicó con ellos, estuvo hablando, y, y les llevó un, un poco de tranquilidad también de que eh, está esta cosa de que, la, la, que parece que no hay tiempo de fin, que no hay... Sí término y que el, todo el esfuerzo este se tiene que hacer en este momento, tiene un fundamento científico y cuanto más cumplamos, cuanto más eh, eficaz sea el trabajo de salud, más rápido vamos a salir de esto. Claro. Eh, mencionás al gobernador, eh, ¿cómo, cómo eh, evaluás eh, la gestión que está realizando eh, Sergio Cilioto Mira Pablo, yo la verdad es que eh, ninguno de nosotros estábamos gestionando eh, con la cabeza puesta en, en una pandemia como parte de la gestión. Eh, realmente creo que Sergio está haciendo un trabajo con, eh, excelente, con mucho esfuerzo, eh, al cual respaldo, acompaño y, y me siento parte de, de, de su gestión porque eh, no hay recetas para esto, no hay nadie que diga me fue bien a mí de esta manera, celo de esta manera, en absoluto, y, y Y es fácil opinar de afuera, es fácil saber decir yo haría esto, pero bueno, la verdad es que el que le toca hacer, el que firma el decreto final diciendo en general pico y fase 1 es él y, y yo realmente siento que, que esa soledad de la lapicera y, y la responsabilidad eh, sobre el papel eh, es de una persona. Así que realmente respaldo su, sus decisiones y... Y después nosotros operativizamos esas decisiones, ¿no?, sí. eh, que, que es lo más difícil. Eh, pero bueno, eh, no, no, no, no, he, no ha sido para nadie fácil, así como lo es, para aquel ciudadano, para aquel ciudadana, trabajador, trabajadora, que de un día para otro se le impide hacer su vida normalmente, eh, nos pasó lo mismo a los que estamos en gestión, de pronto... Eh, es otra la agenda, es otro el plan de gobierno, es otra la prioridad, es otra la disponibilidad de recursos, es otra... Bueno, sí. a todos nos cambió la historia rotundamente. Eh, y a vos personalmente, Fernanda, como mujer, como primera intendente General Pico, me imagino que cuando asumiste el 10 de diciembre pasado, bueno, nadie imaginaba, y, y vos menos, eh, la realidad esta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás llevando eh, la gestión? Eh, la verdad que yo trabajo todos los días intentando hacer lo mejor que, que, que se puede y, y priorizando esta cuestión de que hoy es la salud de nuestra gente, hoy es eh, acompañar que el impacto de la economía sea lo menos dura posible. Eh, No desconozco la realidad, no desconozco la realidad de, de, de, de los que venían ya sufriendo una crisis económica de los, y, y la verdad es que siento que, que, que el esfuerzo es importante. Eh, la gente será quien evaluará si es buena o mala la gestión, si tomé decisiones acertadas o no, la realidad es que eh, de esta situación nadie va a salir indemne. Ni, ni desde lo económico ni desde lo político ni desde lo social a todos en más o menos menor medida nos, nos afecta y, y bueno, eh, intento hacer las cosas como corresponden todos los días eh, en el sentido de que no perder el norte de una gestión que nos proponíamos y atender las prioridades que, que indican hoy esta situación sanitaria tan especial que atravesamos ah. Eh, Fernanda, te cambio de tema. Eh, sé que, bueno, que está todo referido a, a la pandemia en este momento, pero eh, a nivel nacional se ha empezado a hablar ya de cannabis medicinal. Eh, se ha regulado también este, una ley y por ahí se permite el autocultivo. Eh, ¿Qué mirada tenés sobre el cannabis medicinal personal? ¿Qué opinión tenés formada? Mira, yo he acompañado al Grupo de Santa Rosa en sus primeras eh, actividades que, que, que fueron organizando para justamente difundir y socializar los beneficios que trae el uso del cannabis medicinal. Eh, entiendo que es eh, una alternativa eh, más que posible, que, que ha dado resultados demostrados, que eh, realmente si desde el Estado podemos acompañar eh, el uso y, y, el, y fundamentalmente el cultivo como corresponde para que puedan acceder todas las personas que lo requieran. Yo estoy a favor en ese sentido. Eh, así que eh, todo marco normativo que venga a dar lugar a, a eso eh, nos va a posibilitar... Eh, nada más y nada menos que regularizar una situación que se viene dando, digo, hay personas que ya lo hacen eh, con un fin estrictamente eh, medicinal sí. y, y, en ese, y sabemos que da buenos resultados porque conozco papás de niños, de niñas que, que, que acompañan situaciones con con esto y que eh, ha traído un gran alivio en lo que es el tratamiento de, de alguna patología en particular. Así que realmente eh, acompaño la propuesta y, y, y bueno, todo marco normativo va a venir a, a mejorar esto. Claro. Eh, ¿Existe la posibilidad de que, hablabas de regular esto, de que el municipio de General Pico avance en ese sentido también? No, la verdad es que no lo hemos hablado con el equipo del legislativo. Mm. Venimos trabajando algunos temas varios. Mm. Eh, es algo que, que podemos eh, tomar eh, para, para también discutir. ¿sí? No, no lo descarto para claro. nada. Eh, bien, Fernanda, eh, la verdad que te, te agradecemos estos minutos con Kermés. Sé que andás ahí. Se escucha el ruido que andás recorriendo la ciudad. Eh, no sé si querés agregar algo. Si no, muchas gracias. No, simplemente gracias a ustedes por, por ser este canal de comunicación. Sabes que valoro muchísimo la tarea de de los empleados municipales que vienen a poner el cuerpo todos los días eh, con, in, con un ímpetu unas ganas, eh, realmente que, que valoro. Eh, digo aquel que recoge la basura, que hoy estoy viendo el placero levantando las cosas que, que otros descartan. Bueno, realmente eh, valoro muchísimo la tarea de, de las y los empleados municipales que nos acompañan en este momento sin... Eh, Sin ningún tipo de planteo y también cuidándose mucho en su salud. Así que un abrazo para ellos hoy. Bueno, eh, muchas gracias y que tengas buen día. Gracias, igualmente, un abrazo. Bien, la palabra de la Intendenta Fernanda Alonso, de General Pico, que pasaba por la mañana kermesera son 8.45.